Busca la música y Ratia 100.8 FM.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 Jueves 6 de junio del 2013, 5 minutos que pasan del punto de las 9 de la noche y aquí comienza, como cada jueves, Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. Comentarte, como te comento cada jueves, que Euskal Música también lo puedes eh, volver a escuchar el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, eso sí, en repetición, en redifusión de 7 y media a 9 y media de la tarde. Hoy vamos a dejar de lado la agenda de conciertos, vamos a dejar de lado las noticias más destacadas de la semana Porque tenemos entrevista, van a estar por aquí por Euskal Música, por Berriozar y Ratia, la formación de Berriozar Kous Para presentarnos su tercer larga duración y Chuquería, un álbum que mañana lo presentarán a las 8 y media de la tarde en el Black Rose de Burlata Estarán por aquí Luis, Iñaki, Kupi y Arich, los cuatro componentes de la banda Música Como también han pasado por aquí, por Berriozar y Ratia, pero hace unas horitas, lo han hecho en el programa El Choco de nuestra compañera, miren, una entrevista un poquito más eh, rapidita, una entrevista express que ha realizado, miren, con la formación COUS en el programa que emite cada jueves de 6 a 7 de la tarde, el programa El Choco, que también lo podéis volver a escuchar tanto el sábado como el domingo de 10 a 11 de la noche. Música Así que hoy, Cous, por partida doble en la sintonía de berriozar y rotia por partida doble en el 100.8 de la FM. Será un poquito más tarde, porque ahora tenemos novedades que contarte. Vamos a darte a conocer lo nuevo de Humus, una formación que presenta lo que es su quinto larga duración, Saurius. Luego escucharemos tres temas de este nuevo larga duración. Y además vamos a escuchar a Emon, vamos a escuchar a la formación de Tutera Alambretos Y vamos a comenzar el programa de hoy con el nuevo proyecto de Trepietaragua Con el nuevo proyecto de Arahuac, con el nuevo proyecto de Potato Todo junto hacen Gobeobey Y ese me ha comentarte que también por aquí por Euskal eh, Música Se pasará nuestra compañera miren del programa El Choco que volverá otra vez A Berriozari Ratia Para que juntos, entre ella y yo Hagamos las preguntas a la banda Coase, así que, hoy tenemos un programa Bastante completo, tenemos una Tarde bastante ajetada Aquí en los estudios de berriozar y Ratia Así que, si os parece, vamos a comenzar el programa De hoy... Y lo vamos a hacer con música festiva Lo vamos a hacer con un estilo diferente Nos vamos con los Gobeo Bay Y nos vamos con el Riggi Que hace esta banda con temas como este Don Perfecto Tema que abre lo que es este nuevo Larga duración, este nuevo proyecto musical Alfa y Omega de Gobeo Bay En su torre de mar vive. El Don Perfecto Campeon de la crítica, el es El es lo perfecto Ganazote de infieles, el es El es lo perfecto Martillo que golpea, el es El es lo perfecto Saca pegas si y sabelo todo Ni aquello ni esto, es sin murmura Fue el torcillo, Lop Esa Este tema se abre lo que es el nuevo larga duración para Gobeo Bay. El tema Don Perfecto. Una banda Gobeo Bay que se formó en el 2011 en Vitoria, Castéis. Hay que comentar que con este trabajo pues da carpetazo a su anterior denominación Arawak grupo que surgió allá por 1996 cuando varios músicos vitorianos abandonaron un potato para seguir haciendo reggae de otra manera de aquella época pues quedan Okiman saxofonista y teclista de la formación original de potato y Yulen que se unió a estos con su trompeta en 1989, hay que decir que Rawak grabó su primer disco en 1996 llamado Cuerpo a Cuerpo eh, habiéndose incorporado poco antes Gustavo el batería y el segundo disco en sacar a Raw fue en 1999 bajo el nombre de Sorteerrira apoyando a Trepi en su proyecto en Euskera Trepi Etaraguak. Más tarde llegarían el guitarrista José y el baterista Jonathan. Esta formación ha sido la que ha grabado Alfa y Omega, apoyado con apoyado por colaboraciones en los coros, vientos y percusiones y producido por Roberto Sánchez. Grandes temas, temas rigis, Sigue el pues eh, lo vamos a decir así El mismo estilo musical pero con este nuevo proyecto como son ahora eh, Gobeo Bay escuchábamos el tema que abre el álbum perfecto y ahora vamos con uno de los temas más moviditos del disco Nos vamos a ir hasta el corte número 6 del disco para escuchar y disfrutar el tema Naya Bingui sin que habita el el tiempo suelto el to que un mensaje sonoro su vibra cuero su bolo no tiene dueño suena al un coro y no duerme quién quién, quién? Berso que habita el torrente del tiempo Suelto el calce agita Un mensaje sonoro Berso vibra cuero Su voz no tiene dueño Suena al un coro maje okay. de lo que es este nuevo proyecto musical para Gobeobey, nuevo proyecto musical para ex-componentes de Trepiet Arawak para ex-componentes de, de Arawak y para ex-componentes de ...de Potato, el tema Naya Bingui. Nosotros que seguimos compartiendo contigo más música... ...en la sintonía de Berriozar y Ratia... ...en la sintonía del 100.8 de la FM... ...en el programa Euskal Música... ...dejamos atrás la música Rigi de Gobeobey... ...y nos vamos con música festiva... ...nos vamos con música festiva... ...de la formación Emon que acaba de publicar... ...lo que es su segundo larga duración con Feticolo D... ...y tiene temas como este que vamos a escuchar... ...temas marchosos como este... ¡La Rosa! ¡Gorri, gorría! Baitazun faltan dagoena Empresa buru baten alabanais Baitazun faltan dagoena Lantokian ondaukan badaki baña Ez da horren, aita ona Lantokian ondaukan badaki baña Ez da horren, aita ona 12 temas son los que te puedes encontrar dentro de lo que es este segundo trabajo discográfico para esta formación en Gipuzguana, más concretamente formación de Berkara Emon. El álbum Confetti Colorello que escuchas, el tema titulado La Rosa Gorri Gorriyan. Una banda que se formó en el año 2007 y su principal pues premisa se resumía en pasar unos buenos momentos. Hoy la diferencia con respecto a aquella idea no está lejana, pero Emon se ha hecho un nombre importante. Al principio, al no tener repertorio propio, tiraron de versiones, pero en 2010, con la mente en su primer disco, comenzaron a brotar las canciones que dieron pie a su primer larga duración, pistu Pistuerría. Ahora regresan al panorama musical, con lo que es este, su segundo álbum, Confetti Colore, en el cual te puedes encontrar 12 temas, como el que acabamos de escuchar, el corte número 4, La Rosa Gorri Gorria, y lo que vamos a escuchar, el tema que da título al álbum, el tema, Confetti Colore. Ellos son la multibanda que nos llega desde Kipuzkoa, Emon. <risa> KAMETZETAN ENZINO BEHAIZANGO DA LARALARARARA PAPEREZKO MUNDUBA DATORKIT GARBORURA EGUN KARIZKO GAZKINA KAMETZETAN ENZINO BEHAIZANGO DA Astronauta kuadrilla, putze gineta airera Lala, lala, lala, munduan zeharbira Lurrera tzekar bila, goazen naumar Kurpiak dituzten bosko alaiuak Egunak arkitziko da den musiuak Baina zu ei, baina zu ei, baina ei, baina ei, baina ei, den lekuan Gozeri gabeiko irugarren mundua Baina zu ei, baina baina ei,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 su nuevo larga duración Overflow Y con temas como este que estamos escuchando La Habitación Uno de los pocos temas en castellano Que tienen en este nuevo larga duración Casi todos los temas son en inglés Ya estuvo por aquí Por los estudios de Berriozar y Rocia Por el programa Euskal Música La vocalista de la banda emma Para presentarnos esta nueva banda Para presentarnos este nuevo larga duración Y para presentarnos muchas, muchas cosas ...sobre este grupo, sobre 2 Una banda de rock alternativo de Tutera que, bueno, se formaron en el año 2009... ...pero todos sus miembros tienen una dilatada experiencia en otras bandas... ...como pueden ser La Viuda Negra, Big Mistake o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 a sonar como nuevo grupo a tener en cuenta dentro del panorama musical Navarro. En este año 2013 han sido elegidos para participar en el circuito Artistas en Ruta organizado por la AIE lo cual pues les ha llevado a girar por parte del Estado presentando su primer trabajo discográfico Overflow y que ha sido grabado en los estudios El Sótano por Iker Piedra Fita. Hay que decir que la gira Artistas en Ruta concluirá el próximo 14 de junio en Madrid en la Sala Wultinsen Ballroom, donde eh, estarán encima del escenario Lambretos para presentar este, su nuevo larga duración, este, su primer larga duración titulado Overflow Ahí estaba uno de los temas en castellano La Habitación, uno de los pocos temas que tienen y ahora nos vamos con uno de los temas en inglés, el tema más concretamente Seek <música> Desde Tutera nos llega la garra, la fuerza, la energía de esta banda Lambretos Con este su primer larga duración Overflow Y con temas como este que estamos escuchando ahora mismito Sí que además Es el tema que da título a lo que es El videoclip que acaban de producir Que acaban de editar Emma, Eva, Luis y Raúl Son el cuarteto Son Lambretos Las Valium en concierto Bad, beat, bad beat, piru <tose> presentación de su nuevo trabajo discográfico ¿Qué le pasó? Andoni y sus colegas van a Madrid a ver el partido del Atleti montan en el metro sin parar de reír esta tarde promete Este mes de junio, el viernes 7, a partir de las 11 y media de la noche, en la Piña Rochapea, dentro de las fiestas de la Rocha. El viernes 21, a partir de las 11 de la noche, en el bar Quirol Taberna de Berriozar, en el bar de las piscinas, a las 11 de la noche. Y el 29, en la Sociedad de Izcue. Las Balloon en concierto, este mes de junio, continúan su gira, ¿qué le pasó? Conciertos recomendados por Euron música. Pobre tío, mis personas me rodean todas opinando todos quieren un primo, pero mismo le ha pasado, caemos lo que pasa por leer, velando un lado, tú, el libro bordón ese te quiere ser, el libro bordón formación UBUS, que regresa al panorama musical con su quinto trabajo discográfico SAURIUS, y con temas que es como el que estamos escuchando, el tema IN THE Run. un cuarteto que regresa con garra, que regresa con fuerza, que regresa con potencia... Y una banda que como es habitual en el grupo, aunque sigue en una línea, se perciben cambios de un disco a otro en este nuevo trabajo, aunque los ritmos son más simples, se han convertido pues en más potentes que nunca. Los dibujos y melodías de la guitarra, terrenos desconocidos a hasta ahora en la banda humus han tomando gran protagonismo en este nuevo larga duración. Ahí está el tema titulado más concretamente Indarra, He extraído de lo que es, lo dicho, el quinto larga duración Saurius para esta banda de Tolosa para Humus. Novedad esta semana en Euskal Música. Como novedad vamos a escuchar dos temas más de este nuevo larga duración. Nos vamos a escuchar el penúltimo corte del álbum, el tema Gabecon. ¡Gabicon! <risa> te puedes encontrar dentro de lo que es este quinto a larga duración para esta banda para Humus un cuarteto que lo que nos propone es fuerza, experiencia y la voz de Natalia reflejo de la identidad del grupo garra, garra y mucha, mucha garra el álbum Saur, Saurius ellos son Humus Y esto que escuchas está incluido dentro de lo que es este nuevo larga duración El tema Gábeco, novedad aquí en la sintonía de Úscar Música en Berriozar y gracia En el 100.8 de la FM La banda compuesta por Marchi, a la guitarra y a los arreglos eh, El bajo y la voz es para Natalia, la guitarra para Luisma y la batería para Arich vamos a ir terminando el repaso que hemos dado a este nuevo larga duración, novedad esta semana en Euskal Música, hemos escuchado dos de los siete temas del álbum ahora vamos a ir con el tercero, escuchábamos el tema Inderra, hemos escuchado el tema Kabeco, y ahora lo que vamos a hacer es escuchar el tema que cierra el álbum chalocachen es lo nuevo recuerda para esta banda Humus Música la música de esta formación de la música de Humus que nos vamos ya con los Berrios Tartarras Couch que te puedes encontrar dentro de lo que es el tercer trabajo discográfico para esta formación de Verbiozar el tercer trabajo discográfico para la banda Kous el álbum Itzuquería lo que suena el tercer corte del álbum Sembatich la banda compuesta por Luis, Iñaki Kupie y Aritz Kupie Que regresan al panorama musical con este nuevo trabajo discográfico compuesto por seis demás y que mañana viernes lo estarán presentando en el Black Rose de Burlata, eso de las ocho y media de la tarde. Y han estado por aquí, por Berriozar y Ratia, más concretamente lo han hecho en el programa de nuestra compañera Miren, en el programa del Choco, en esa entrevista express que, bueno, ha realizado... ...a la banda y que ahora mismito... ...la vamos a volver a escuchar... ...y dentro de poquito estará nuevamente por aquí... ...por los estudios de Berriozar y Ratia... ...ahora en el programa Euskal Música... ...para contarnos un poquito más detenidamente... ...este nuevo trabajo discográfico... ...para contarnos más detenidamente... La trayectoria musical de la banda y muchas, muchas historias más Pero antes de ir con esa entrevista Antes de hablar con los cuatro componentes de la banda Recordamos, lo dicho, esa entrevista que ha mantenido nuestra compañera Miren Bueno, entrevista se puede decir entre comillas Esa entrevista express Que ha mantenido nuestra compañera Miren en su programa El Chocos Pero antes nos quedamos saboreando y disfrutando otro de los temas del álbum, Mutua Eta Itzua, hablamos de los Kouss. Estamos aquí en, en 100.8, en la sección de Tuchoco y esta semana tenemos aquí, contamos con la colaboración del grupo de música Coos, un grupo de Iruña que ya llevan un tiempo dando guerra, chicos racha el león el león lo primero de todo agradeceros vuestra colaboración con el programa que estamos muy agradecidas de que estáis aquí dedicándonos unos minutillos de vuestro tiempo pues para contarnos ¿no? también un poco eh, vuestro nuevo disco que sale ya a la calle en breve que nos podéis contar un poco de él pues podemos adelantar de que sí que va a ser algo cual un poco novedoso de cara tanto de, del estilo de, de música que vamos a contar en el disco como del formato en el que lo vamos a presentar ¿no? en lo que es el estilo sí que va a ser un poco más eh, cañero vamos a decir ¿no? respecto a los discos anteriores que hemos, que hemos hecho y, y sobre el, el otro aspecto novedoso es que se va a presentar en formato como si fuera una trilogía ¿no? o sea que estamos hablando de la primera parte de lo que va a ser una, una trilogía que en cada una de las tres partes va a haber un videoclip donde va a ser una especie de nexo entre entre las diferentes partes del, de la trilogía, que, que juntos van a formar un, un cortometraje, por así decirlo. Así que algo diferente para ofrecer a todos vuestros seguidores y seguidoras. <risa> Esa es la intención, sí. Como sé que os vais a estar también por aquí a la noche con el compañero Álvaro, Desde aquí desde El Choco lo que hemos querido es hacer una entrevista diferente, digamos una entrevista express en la que, bueno, os vamos a preguntar una serie de cosillas para que nos situéis en diferentes cuestiones y para que la gente que ya os conozca, pues os conozca un poco más y para la gente que todavía no os haya conocido, pues bueno, pueda saber un poco más de los Cows. Así que, ¿qué os parece? ¿Comenzamos? Comenzamos. Vamos. Bueno, la primera, ¿cuándo se formó Cows? Pues Cows se formó en septiembre de 2001. Eh... Los componentes éramos Kupi y yo que eh, todavía continuamos en el proyecto. Y luego también estaban Eneco, eh, Lesa, Bajista y Raúl batería. Y un poco más tarde, a los meses, a los dos meses se eh, unió Andrés como DJ. Esos fueron los inicios de Cows. ¿Y cómo son no eh, los nombres de los componentes del grupo en la actualidad? En la actualidad, pues tenemos a Aris Que entró hace cuatro años o algo más, eh, como batería. Eh, y el último, o sea, el último, eh, <risa> en vez de en eco, pues Luis. Chicos, ¿con qué color asociáis a los cocos? Hombre, yo creo que es típico color de la música, así como metal, o pues... En principio es el negro, yo creo que es el que más representa, no sé, pues... El estilo de la música que tenemos. ¿Qué personas son las que se suelen implicar con el grupo, externas a lo que es el propio grupo? Pues tenemos... La que tenemos mucha ayuda de gente externa que, que lo hace por decir por amor al arte, porque le gusta. Y pues podemos empezar por el que siempre nos ha ayudado a grabar los discos, que ha sido Iñaki y Arena, que nos ha producido desde el principio y nos ha dado muy buenos consejos para, pues, para hacer la música que hacemos hoy en día. Luego tenemos también eh, la creación de las funciones de Pipa y que nos ayuda mucho, que es eh, Alchanco, que es un, un amigo mío de Rezar, que un amigo todos ahora. Luego también ahora tenemos la suerte de... De tener a Richie de Cabola Que es la persona que nos hace las labores de manager Y luego también en el escenario Pues siempre nos ayuda a que todo vaya todo va bien Y hemos tenido Pues muchos amigos que nos ayudan Pues con el transporte, furgonetas y así Luego yo también añadiría Que también tenemos otro amigo ¿no? Desde casi el principio eh, Que nos suele poner el sonido en los directos Que es, es John Y luego yo también pues añadiría Todos los ex-cows O sea toda la gente que... ¿Ha pertenecido a en alguna vez? Sí, que siempre vez. nos ayudan todo lo que puede ser. Una palabra que defina lo que sentís cuando subís al escenario. En mi caso, muchas veces euforia. Adrenalina. Pues me quedo con las dos. Desahogo. ¿Una canción significativa para vosotros como Coase? Pues una que a mi sorpresa es igual a la que más me gusta tocar y que más transmites es eh, Borgaria Artículo A, que a la hora de componerla no tenía yo esa impresión de lo que iba a transmitir esa canción y yo creo que se ha convertido en un referente a la hora de, de tocarla. Bueno, yo, yo creo que sí, pero o sea que para mí también es la que más, pero por añadir otra, pues yo también Irure un segundo. Yo voy a decir Aotchak Bacen. Parece que es una canción con la que se consigue cierta química con la gente, ¿no? Con los... con la gente de, pues vamos, los que, los que te están viendo y demás, y, y al mismo tiempo te ayuda ¿no? A todavía a, a tirar más de, del carro y a hacerlos disfrutar, ¿no? Así que yo me, me quedaría con Aotchak Bacen. Yo me quedo con Babel. Me impresionó, me sigue impresionando y creo que me seguirá Impresionando durante muchísimo tiempo <risa> Un concierto que recordéis Como muy significativo Para, para vosotros No sé, a mí, para mí son casi todos Quitando alguna ma mala experiencia Pero bueno, si tengo que decir uno Pues igual hace tres años No estamos muy seguros, pero hace tres años en Tarrabián, en Nafarroñés Sí, para mí La que la hace unos años Fue muy significativo también Yo también diría el concierto de Nafarroñés De de Atarrabia, que yo creo que fue el primero donde to... yo por lo menos toqué para, esta vez sí que me tengo a decir, eh, miles de personas y que encima conseguimos una empatía con el público para que no... es que no la voy a olvidar nunca, a mí yo creo que ese sería uno de, las... de los conciertos más señalos sí. Pues yo tengo que quedarme con mi primera experiencia en el escenario estando con Kous que fue en tótem por el escenario por ver tanta gente por, por esas primeras impresiones tótem fecha de vuestro próximo concierto pues el viernes 7 de junio que va a ser la presentación de, de ep y también la presentación de esta trilogía a las 8 mil de barros es lado este último disco que supone para los coachs eh, pues por una parte igual una reinvención puede ser también el, pues tanto el estilo como en la forma de hacer las cosas Y no sé, por una parte tampoco es muy complicado lo que es todo el, todo el proyecto Pero sí que parece bastante atractivo Chicos, ¿qué os gustaría conseguir en estos próximos seis meses que quedan de año respecto a los COUS? Pues que venga mucha gente a los conciertos, por supuesto Que se acerquen Y si podemos conseguir que encima les guste, pues mucho más Y nada, y... Salir de Australia estaría muy bien, por ejemplo. Y ya para finalizar, sí que me interesa mucho que me contéis cada uno de vosotros qué supone Coase para vuestra vida, para vosotros como personas. Hombre, para mí Kous, y casi desde el comienzo, cuando vi que empezaba a funcionar y que es realmente lo que me gustaba hacer, se pues, ha convertido en un estilo de vida. Tanto en, en lo que es tocar y también lo que me ha abierto las puertas en descubrir lo que es la música, no solamente el escucharla componerla, sino el... tiene muchas... Cosas que hasta que no estás dentro de este mundo no Ni te imaginas que, que puedan haber pero yo que sé. Al final pues escuchar mucha música eh, Ver tipos de conciertos Analizar cosas que antes igual no veía Y ver concierto Y no solamente ver lo que están tocando y oír Sino joder, ya te quedas un poco mirando todo todo el percal Y para mí es ha generado en ese mi estilo de vida Sí, bueno, yo añadiría que para mí Es una de las relaciones más estables y más duraderas de mi vida Sí <risa> Gracias, con Cupi con estos llevo poco pero con Cupi por lo menos sí hombre al final para para este tipo de, de trabajo sobre todo lo que hace falta es esfuerzo ¿no? y metemos un montón de horas tanto ensayando como cada uno pues eh, con su instrumento y, y luego lo que hay aparte de lo que es la música ¿no? que también hay muchísimo trabajo ¿no? que al final Es algo que, que se convierte casi en, en vida, ¿no? O sea, porque te gusta y hacerlo y es una... No sé cuál sería la palabra que definiría esto, ¿no? Pero, desde luego, yo creo que para cualquiera de nosotros es una de las partes más importantes de nuestra vida, ¿no? Sí, es donde, un modo de invertir tu creatividad. Necesitas, en cierto modo, eh, necesitas a Coase. Eh, se convierte esto como una, una familia... Eh, Tienes que relacionarte en, en el escenario, tienes compartes música, pero aparte compartes un montón de cosas más. Cuando vas en la camioneta, eh, antes de tocar, después de tocar, eh, impresiones, eh, tienes que ser perseverante porque hay cosas que tú no consigues realizar y, y tiene que salir para el bien del grupo. Al final es son muchas cosas. Eh, Desde hobby a amistad a... Sí a estilo de vida, eso, un montón de adjetivos, ¿no? Se podrían. Sí, yo, una cosa muy bonita de Becemios es que vas conociendo a muchísima gente, sobre todo pues de Iruñerra así, gente que de otros grupos, gente que le gusta la música, y luego vas a tocar fuera y con gente que no has conocido nunca, que es la vez que lo ves, pues tienes esa conexión de la música que ya te hace pues como si ya lo conocieses de más tiempo, una confianza. Me imagino que para vosotros es una realización personal, ¿no? Y un disfrutar en todo momento y un eso lo que decís un estilo de vida y un modo de de disfrutar y de funcionar y sí, más en el caso de tampoco es que nos marquemos unos objetivos sino disfrutar y yo desde que hemos empezado a dar así un poco de brea estoy muy contento porque me siento muy realizado con, con los conciertos con los discos con la respuesta de la gente la verdad que, que para mí es lo, lo más grande pues para ir acabando con esta entrevista express algo que queráis destacar algo que queráis comentar a la gente que nos esté escuchando Sí, principalmente que animar a todos y a todas los que estáis escuchando el programa a apareceros el, el viernes 7 en el Black Rose, a la presentación del de nuevo EP, Chuquería. Pues chicos, que deciros que os deseamos toda la suerte Gracias. desde aquí, desde el Choco, que el proyecto vaya adelante, que sea cada vez más la gente que os conozca, que vaya a vuestros conciertos. ...y que sigáis disfrutando un montón con esta experiencia... ...que yo creo que al final las cosas cuando se hacen con gusto... ...al final suenan y salen bien... ...así que eso, que os vaya más que bien... ...y que os esperamos aquí cuando queráis... ...que tenéis las puertas de la radio abiertas... ...para que nos contéis vuestras experiencias... ...para que nos situéis cómo va vuestro nuevo proyecto... ...para que nos habléis de las siguientes partes... ...que van a formar parte de él y que adelante con todo. Así que lo dicho, nos vemos más pronto que tarde. <risa> a mí es que hey, Pues ahí estaba esa entrevista que ha mantenido esta tarde nuestra compañera Miren, esa entrevista express dentro del programa El Choco que realiza cada jueves de 6 a 7 de la tarde y que también lo podéis volver a escuchar los fines de semana en redifusión de 10 a 11 de la noche. Ya tenemos otra vez por aquí, por partida doble Hoy tenemos a los Cows en Berriozar y Ratia Ahora aquí en el programa Euskal Música Para hablar un poquito más tranquilamente de este nuevo trabajo discográfico Y para hablar un poquito más tranquilamente de la trayectoria musical de la banda Y también por supuesto tenemos aquí nuevamente los estudios de Berriozar y Ratia Miren, que nos va a hacer compañía Y que junto a ella pues vamos a realizar las preguntas a la banda ¡Sol! Así que vamos a saborear un poquito este tema, en ahí es, el quinto corte del álbum, y nos metemos lo dicho en materia aquí en Euskal Música con la banda de Berriozar Kous.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 El principio a principio eh, estoy yo solo Pero sí que Iñaki se reincorporó muy pronto Y ahí empezamos a darnos Pues unos primeros temas Y pero primeros canciones componiendo Y luego ya al poco entró lo que es eh, Neko, lo que sería el bajista anterior que Tenemos y no sí. se fue marchando la gente y va pues que Vaya entrando pues que <risa> Sí, pues yo por ejemplo soy Aritz Y me incorporé al, al grupo Hace ya algo más de, de cuatro años Tras la marcha de Raúl uh -huh.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 que era pues conocido por los grupos que había grabado y nos llevamos a, a hablar con él y pues para ese trabajo de Loturax sí que nos nos propuso a ver que él está interesado en grabar fuera en los estudios Rialgol de Peter Gabriel y nos propuso pues que veía un buen material y podía ser una buena opción de poner un buen sonido y una experiencia Uh -huh. Y con dos cojones, si fuimos para allá Nos lo planteamos en plan de, pues, todo, todo gestionado, todo por nuestra cuenta Para allá allá Y bastante arriesgado en muchos aspectos Pero la verdad que la experiencia le ha venido mucho la pena O sea, una experiencia como de vacaciones, como quien dice Sí, bueno, una experiencia que de otra forma no hubiéramos vivido Entonces, aparte de lo que sería el resultado del disco, que estamos muy contentos con él Que solamente con la experiencia y el poder haber estado en un estudio tan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 No. Lo que has comentado desde tiempo, así que el viaje lo hicimos en furgoneta porque estaba estado gestionado y fue bastante, bastante curioso, y sí que fue, como que dice, llegar allá, de dejar los bártulos, eh, montar, probar, grabar, y el domingo, recién acabamos de grabar, recoger los bártulos se vuelta, sin descansar y sin nada, uh -huh. y fue un poco, un poco en express todo, la verdad que sí. Pero salió bien. Por lo sí, que de... muy bien, sí, la de ¿vale? 500.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 Bueno, nosotros más que de grabaciones duraderas no, no suelen ser, porque suelen ser de fin de semana, igual es más desde de que da comienzo el, el proyecto, desde que empiezas a, en la sala a sacar los, los nuevos temas, hasta que, como hoy, que hoy hemos recibido ya en, en físico el CD, pues Ajá. hasta que lo tienes en la mano.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 por dentro de lo que es el metal pero cada uno igual tiene una, una rama diferente y sí que la compon suele ser al principio conjuntamente batería y, y yo, guitarra y, y bajo como dice también o sea un poco pues todas las ideas que tenemos las vamos esperando la verdad es que solemos componer entre todos en local no Siempre, de momento seguimos utilizando esa fórmula ¿no? pero como bien ha dichocupis sí que es verdad que al final cada uno tiene dentro de un mismo estudio ¿no? pues eh, gustos diferentes escuchado grupos y demás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 ...con otro par de personas de Berrio Azar... ...y bueno, yo básicamente... di el concierto de espaldas... ...yo venía siendo una persona... ...muy vergonzosa... ...no sé si me ha ido perdiendo o sea, per todo eso... Sí, ayuda, sí, no ¿no? Sé, ya sabes. ...al final lo, lo pierdes o si no te mueres... ...y nada, pues yo recuerdo eso... ...vergüenza, encima en casa pues fíjate... tenía ...ya era bastante mayorcito, 19 años... ...yo qué sé, pues... ...hoy en día viene más, ¿no?... ...ves sí, a otros sí, sí. grupos de 15 años y vamos, no tiene ninguna vergüenza pero yo era bastante no me veía vamos encima del escenario y eso recuerdo ver sí, cuenta sí que como Coos el tenía curioso porque el primer concierto como Coos fue un certamen en Pamplona y claro joder, ...el primer concierto que da si que se halla un certamen y eso fue con, con muchas ganas y un poco pues también la expectativa de la gente y porque muchos ya sabían que era nuestro primer concierto y decir ahora estos chavallos que hacen y la verdad que pues pasamos a la, a la final de ese concierto y eso fue una no anécdota un poco curiosa creo yo. yo la primera que que con Coos también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 Un concierto muy... Pues en un local pequeño y así uh -huh. El día siguiente tocamos Troneando a Marea en el bec Un concierto muy grande <risa> Y a mí se me hace muy curioso El hecho de que El concierto de La Kelarre Fue muy sentido O sea, yo toqué Había mucha gente Y se que un ambiente muy bueno Y el concierto de Marea Había mucha gente Entonces Las dos caras de... El... ¿Cómo un concierto puede ser? Un concierto de Copón O sea, que, que sea uh -huh. poca gente O sea, que sea gente Y haya mucho, mucho ambiente O que tengas la posibilidad De llegar a...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 La ejecución se me hacía un poco complicada Pero bueno, yo creo que ya está Como para pa tocarla en, en directo y, y bien, y sobre todo para disfrutarla ¿no? Que ahora disfruto con ella incluso ¿no? pero Además hay hay canciones Que, por ejemplo en mi caso Que siempre hay un cacho que se te traba ahí te cuesta como mucho Y te das cuenta y dices, joder, si igual es de los más fáciles Que hay de tocar Pero por cosas de no sé qué Pues como que igual te entre el y ¡pum! <risa> eh, para ir terminando Algo que queráis decir? No, pues un poco al resumir eso que mañana presentamos en el Black Rose el, lo que la del primer EP de la trilogía, que sí que vamos a intentar o sea, hemos, hemos intentado dar un aire nuevo a lo que es la composición también igual un poco a la margen de la banda y yo creo que va a ser una, un concierto que va a dar lo banderazo para pa una nueva etapa del grupo Pues Luis, Iñaki, Cupi, Aritz, Escarricasco por haber sí. Suerte, y mañana nos vemos en el Black. Eso es. atrás la entrevista que hemos realizado a la formación de berriozar coast con la presentación de este nuevo larga duración y que mañana lo estarán presentando en el black rose de burlata y seguimos con el programa eus música en la tardenoche de un jueves 6 de junio del 2013 si nos escuchas en directo sábado 8 domingo 9 de junio entre las siete y, y las nueve de la tardeno si nos escuchas en fin de semana llegamos ya casi casi a la recta final del programa y lo vamos a hacer con el nuevo trabajo discográfico para la formación Ichiaren Semeak el álbum de Candela y del él te extraemos uno de los temas en euskera el tema Amo Diosko Cantan Freedom, freedom Ideal giten gaude gurekin egon arte Elkartasunotua gain dituko ditu esiak Zuekin ortea patxe eta itziarren semeak Maite zaitot, mire poltsarekin Autobusera biatzen naizen bakoitzean Maite zaitot, bidailu ze horretan Loak, ezin hartos Maite, maite makilla ematen ditu da benean Trabajos discográficos tiene esta formación Ichiaren Semeak, en el 2008 Editaban su primer larga duración, llamado Igualmente que ellos, Ichiaren Semeak Dos años Más tarde, en el 2010, llegaría Vizcaico Golfoak, y a finales De este año 2012 Han publicado lo que es su tercer Larga duración, titulado Dale Candela Miquele Con temas como este que estamos escuchando el cuarto corte del álbum amo diossco cantan y seguimos eh, disfrutando de más temas que te puedes encontrar dentro de lo que es este tercer larga duración para la banda y chill en semiac ahora nos vamos con un tema que nos viene ni que pintado un palo contra el paro y en pues digámoslo así de la formación lemos le hacer temas marchosos lemon hacer temas divertidos como vuestra un botón en este tema un palo contra el paro incluido dentro de lo que es su nuevo larga duración tercer larga duración Dale candela para esta banda para ichchiar en dejamos a atráschiar en semeac y nos vamos con la formación esnecha nos vamos con un tema interesante ya que es un tema en acústico es un tema en directo y es el tema astinú y <risa> Tu corazón Soríonique so me da, sirve tan Askatasuna Has catado una biziza en Marte en blue vea Has tinnu go out, pitagoas en aire Dago as neire anse dutza mala zain eh? astindu en goa Astin sarga gara con garas ez omen da zeruetan tan golea has cantado una vez esa en matendo ondea oh, now we go out que dago hace nine and seruza Goa, eta goazen airean zeru zamana zain Astingu ergoa Bideak u gara eta aiek yeah, bideen dauden Bideak u gara eta aiek yeah, bideen dauden Bideak u gara eta aiek yeah, bideen dauden Eta bidean daudean Bidean daude Astindu Eta goazen ailean zer izan balazaren Astindu Uno de los temas eh, clásicos eh, Que nos eh, trae Esnebelcha Siempre a cualquier eh, localidad Cuando son fiestas O cuando hay eh, gau pasan Ahora en versión acústico e indirecto Este Astindu Extraído de la serie Go en Kale Esa serie en la cual Pues lleva ya un montón de años En Euskal televistán Por ahí pasó esnebelcha Y por ahí pues eh, Pudimos disfrutar de este tema Astindu en versión acústica En directo de Esnebelchan Y vamos a seguir compartiendo contigo más música y lo vamos a hacer ahora con la formación Dida, una banda que, bueno, que viene con su primer larga duración, Criminal Bat, una joven banda que nos eh, adentra con temas como Rock and Roll, Onguimongu, Ice volada o lo que vamos a escuchar, el tema Inferno, recuerda, son Dida, el álbum Criminal Bat... No se sabe bien al final Quien es bristo, quien es tonto Quien está bien o quien está mal Para mi Me fui para allí Yo ya sé que soy incolgau Un inutil Punto arrastreau Abre Grité, de lo que iria a decir No se sé si fue buen momento Días, y todo sigue igual Hoy he, Hoy he vuelto a verte otra vez Hoy he vuelto a verte otra vez Dolor de pensar Y vuelve que a joder Y vuelve que a joder Hoy he vuelto a verte otra vez Zolar de peta Vuelvete a joder Vuelvete a joder Surto Amor Dolor Nos vemos Y con la música de vida que vamos a poner ya el punto y final al programa de hoy de Euskal Música este jueves 6 de junio de 9 a 11 de la noche en riguroso directo Sábado 8, domingo 9 de junio Si nos escuchas en fin de semana Entre las 7 y media Y las 9 y media de la tarde noche Hemos escuchado hoy en el programa A Gobeo bay a Emon, alan preto La novedad en Euskal Música de Humus Quinto trabajo discográfico Y hemos estado charlando, hablando Dialogando con los coachs Que se han pasado como quien no quiere la cosa toda la tarde por aquí por los estudios de Berriozar y Ratia Primero con nuestra compañera Miren en el Choco, en esa entrevista express que ha mantenido con los cuatro componentes de la banda Y ahora hemos estado pues un poquito más tranquilitos en el programa de Euskal Música Para presentar este su tercer larga duración y Chukería Y para hablar un poquillo de la trayectoria musical de la banda Música Hay que dar las gracias a los Kous, a los cuatro componentes de la banda A Luis, a Iñaki, a Kupi y a Arich Y por supuesto hay que dar las gracias a Skerry Casco, a Miran Por haber estado también prácticamente toda la tarde aquí en Berriozar y Ratia Y con la cual pues hemos hecho la entrevista en Euskal Musical Infierno. Skerry Casco pues a Kous, Skerry Casco a Miran Y nosotros que volvemos la próxima semana Será jueves 13 de junio Ya casi, casi, casi Diciéndote adiós en la segunda temporada De Euskal Música en Berriozar y Ratia Pero aún nos quedan, aún nos quedan programas eh. Nos quedan el 13, nos quedan el 20 Y nos quedan el 27 de junio Ya nos queda alguna que otra entrevista Por realizar Es sorpresa, pero seguramente que te va a gustar. Lo dicho, volvemos la semana que viene. Es kerrikasko por haber estado ahí, es kerrikasko por sintonizar el 100.8 de la FM, es kerrikasko por sintonizar Berriozar y Ratia, también a través de internet en euskiplaza.net y en el blog de musicaenchuun.blogspot.com, el blog de Euskal Música. Volvemos la semana que viene con más música local, con más música que se realiza en Euskal Herria. Hasta entonces, agur eta ondo pasa. Berdi